Hola, buenas noches a todos. Espero, User, que, me... Espero que me estéis escuchando eh, y no tenga ningún problema con el micrófono. Martes eh, 16 de octubre, eh, reunión de coordinación. Eh, bueno, ahí tenéis el pad que hemos puesto en el chat eh, de la reunión. Bueno, empezamos con el reporte de provincias. Eh, ¿Alguien quiere hablar un poquito del 25S? Bueno, pues... Eh, eh, si nadie habla un poco del 25S, pongo un poco al día. Eh, un compañero, eh, Slizón en concreto, eh, quería, bueno, quería asistir a... Al 25S eh, quería hacer activismo allí, informativo, eh, actualmente no, eh, el, el movimiento no, realiza, bueno, no eh, organiza ni realiza protestas, eh, lo que sí hace es acudir pues, a distintos eventos a donde para que esté la gente, sean protestas o no. Eh, normalmente muchas veces precisamente no hay eventos de protesta pero en este caso eh, algunos compañeros se animaron y fueron varios compañeros de de, de distintas provincias y bueno ahí tenéis el eh, en el pad el, el, el hilo del foro en el que se habla de esto eh, en Madrid pues eh, como sabéis eh, se, se reunieron algunos eh, tengo entendido algunos de Madrid, de allí mismo, eh, Alicante, no sé si alguno de alguna provincia más, de Ciudad Real. Ciudad Real. Eh, no sé si al final eh, en Barcelona se hizo algo de activismo allí. ¿Royal? No. Bueno, pues otra vez será. Bueno, aquí no hay ninguno de los que estuvo en, eh, en aquello, ¿no? Un poco para comentar la movida, que fue, en fin, bastante precisamente movida. Juan, eh, si quieres aportar algo al respecto. Perdón, me acabo de incorporar, ya ¿no? que habláis. De la manifestación del 25S y la la información que fueron a proporcionar varios compañeros entre los cuales te encontrabas, ¿verdad? Sí, bueno, yo en realidad fui a, a, a estar allí, a conocer a los compañeros y, y a pasar un día con ellos charlando y, y conociéndonos. Dimos unos pocos folletos, eh, hablamos con unas pocas personas, pero, pero vamos, eh, a, a nivel... Eh, quiero decir que, que para mí eso no fue activismo, fue eh, pasar un, un día con los compañeros y claro, tuvimos que hacer muchos kilómetros, pero, pero fue por placer. Eh, Fonsi, y contaste que entraste en contacto con un, un catedrático politólogo o historiador, no me acuerdo, que supongo un contacto muy interesante. Bueno, sí, en principio me pareció interesante. El señor era Carlos Taibo, que enseña ciencias políticas, curioso oxímoron, de la Universidad Carlos III de Madrid y no conocía la economía basada en recursos. Eh, ahora mismo me disponía a escribirle porque he cruzado con él varios correos. También me facilitó su teléfono y, y parece ser que, bueno, que las preguntas que, que le hice, le hice dos preguntas que para nosotros son elementales y contundentemente claras, para él por lo visto eh, pues eran complicadas y, y no podían responderse fácilmente. Además, eh, creo que lo más importante es que dijo que él no era el profesional adecuado para responder a esas preguntas entonces eh, nada que eh, ahora voy a, a volver a escribirle a ver si ha visto la conferencia de, de Pistono que es lo que le envié el, el folleto y, y a ver qué me cuenta eh, ¿estuvisteis en plena en pleno follón con la policía y tal o eso lo evitasteis? En principio estuvimos en Neptuno, sí. Eh, empezamos a andar entre el tumulto hasta el punto que, que no era posible literalmente andar. Empezamos a dar media vuelta y, <coughs> y luego fuimos hasta el Sol, rodeando las, las calles que estaban literalmente bloqueadas por, por los robots, estos de negro y bueno, eh, llegamos aquí pusimos la pancarta, el sol se acercaron dos o tres personas en, nada, en, no sé si estuvimos ahí a mí se me hizo cortísimo, una hora o así y, y estos chicos de Alicante pues se marcharon enseguida y bueno, y ya me quedé con, con Ardible tomando algo y yo también me marché bueno, eh, por lo menos eh, nadie resultó herido y una cosa que sí me gusta es que estuvimos guay quiero decir nosotros estamos acostumbrados a conocernos a estar juntos todos los días a trabajar codo con codo a experimentar desacuerdos a la hora de decir pues mira yo creo que la transición es esto ah pues mira yo creo que es lo otro delante de gente delante del público que quiere informarse y y lo que yo creo que todos sentimos en general es que, que nos gustaría eh, salir más al, a la calle eh, pero juntos no, no separados no yo en mi ciudad, tú en la tuya no, eh, juntarnos varias personas en la misma ciudad eh, y mm, sacar la información a la calle, tratar con personas y ganar experiencia a pie de calle que es lo que eh, en definitiva nos falta Por cierto, tengo entendido que la gente de Madrid se ha estado reuniendo eh, en los últimos tiempos, ¿no? Julio. Eh, bueno, yo he asistido únicamente a una reunión. Eh, dos reuniones y tenemos en cuenta una conferencia que dio Ruth relacionada con la EDR y decidimos, pero son reuniones de carácter amistoso, diría yo, no trabajamos en el proyecto. Ok, bueno, no sé si eso es un café, guys, como digan en Colombia un town hall meeting, bueno, en cualquier caso una reunión de amigos, que ya es algo. Eh, bueno, no sé si hay algo más de eso, si no pues pasamos a, a lo de el detalle de Barcelona. Bueno, pues eh, de Barcelona eh, suelen suelen pedir en, en internacional pues que los subcapítulos pues hagan algún algún pequeño blog o algo. Eh, al, men al menos algo, algo sencillito Aunque claro eh, Ya sabemos que las provincias no es, Tampoco es que tenga, tengamos una complejidad A nivel lo local Como para eh, En fin eh, En algunos casos pues tener Una gran eh, Una gran actividad De los blogs Pero no obstante pues eso eh, Lo quería comentar eh, mandamos hace tiempo el link para que incluyeran en el mapa de TZM Chapters eh, el subcapítulo de Barcelona eh, si no lo terminan de poner pues volveremos a insistir pero que bueno, que eh, vendría bien pues poner un, un link a, a un, al blog de Barcelona eh, para bueno, que, que eso sí que esté mantenido porque los que le hemos podido echar un vistazo pues por lo menos la, las eh, incluso las imágenes no sabemos qué es lo que ha pasado o sea, han, se han ido eh, han desaparecido y bueno eh, si ese blog no está pues eh, no está ya operativo no está ya la persona que lo mantenía pues eh, no pasa nada se hace otro blog y ya está digo yo no sé si Royal perdón <coughs> ha comentado algo con Bolcosilla Borco me dijo que la persona que lo lleva está desaparecida y que habría que crear uno nuevo bueno pues ya está eh, eso es mm, uno sencillito se eh, puede montar sobre todo para alguien que ya tiene tiempo en el MZ eh, se puede montar en un fin de semana, te lo digo por, eh, por experiencia o sea bueno yo recomiendo que lo comentéis en Barcelona en la conveniencia de, pues eso, de hacer un blog nuevo y tal Bueno, no sé si hay alguna otra provincia que quiere reportar algo. Eh, ¿Algún equipo que quiera reportar algo? Mm, yo en todo caso pues, eh, decir, decir pues, comunicación, yo por lo menos he estado, he seguido ahí haciendo cosillas, creativo también, y bueno, ahí estamos. La página de Facebook, eh, pues ahora mismo, eh, de, bueno, estuvo en, en agosto, estuvo en 40.000 eh, eh, usuarios que se alcanzaban semanalmente, ahora está en torno a los 30.000. Se nota que, en fin, la gente llegaba en eh, la época, ya, perdón, eh, la época de, de bueno, de los estudios eh, incorporarse al trabajo etc ¿alguna otra cosa de algún, eh, de algún equipo? si no pues pasamos a los otros temas que hay ahí bueno pues si no pues eh, entre los otros temas que aparecen eh, eh, a partir de la línea 19 eh, alguien ha pedido supongo que alguien de desarrolladores eh, para poner el contacto de las, eh, de las provincias y bueno ahí eh, hemos puesto la información de la que disponemos actualmente eh, tanto correos como listas de correo para que la gente pueda apuntarse ahí y presentarse si ves que falta algo pues eh, es la oportunidad de ponerlo eh, otra cosa el estado del pago del servidor parece que está bastante avanzado ya prácticamente está vamos se ha pagado se ha cubierto el objetivo de, de pagar anual, bueno la cantidad anual eh, bueno pero solemos hacerlo bueno organizarnos anualmente para no tener que para no tener que hacerlo cada mes y bueno eh, tanteo eh, lo siguiente alguien ha comentado que queda un poco feo sobre todo ya que está apagado eh, tenerlo ahí en, eh, en, en global eh, como anuncio global en el foro eh, quizá ha llegado ya el momento de quitarlo de, de, de global en el foro no eh, por mí sí, me parece correcto Ok, eh, línea 35 eh, Se ha comentado eh, De restringir el acceso A la, a la wiki Excepto a, a miembros activos eh, No sé Me gustaría bueno, Que eh, se pusieran aquí pues, Los pros y las contras de esta decisión eh, Primero los pros eh, ¿Va a hablar alguien o puede hablar? Adelante Bueno, pues yo soy uno de los usuarios que participo en la wiki. De momento no conozco a nadie activo que por lo menos se conecte aquí al chat de voz. Eh, también intento ver eh, si alguien eh, edita la no actividad y, y como descubrí un par de no sé cómo llamarlo, de incidentes, en los que, eh, bueno, yo creo que han sido automáticos, han sido artículos llenos de, de suciedad, ruido, de basura, en inglés, sin sentido. Y bueno, la conclusión es que para evitar ese tipo de problemas, eh, automatizar, dejar por defecto eh, que no se pueda la gente... Mm, eh, registrar, ¿por qué? Pues porque yo creo que tampoco va a haber una avalancha de personas ni siquiera una minoría de personas que vaya a querer eh, registrarse para aportar. Eh, entonces quiero decir que si viene tan poca gente no creo que sea un problema eh, dejarlo así por defecto y cuando la gente que tenga ganas de, de aportar cosas pues no hay ningún problema, se le abren las puertas. Ah, bueno, el, claro, lo solicité eh, yo, yo. Yo fui quien solicitó a Jubiloso a través del TIC que, que eso se hiciera así, por el motivo que he comentado. Eh, buenas, me gustaría añadir que estamos recibiendo ataques continuamente para bots que intentan registrarse automáticamente en la Wiki. Entonces, bueno, está claro que la Wiki es una tecnología que os, eh, os está supervisando continuamente, que eh, varias personas tengan acceso instantáneo a las actualizaciones de las páginas de la wiki para revisarlas o eh, vamos, a tener, vamos a tener la información terciversada y mal estado muy a menudo. Uh, ok, uh, ¿alguien uh, algún argumento en contra? Sí, perdona, voy puntualizar otra cosa. Hay dos eh, restricciones que se han implementado. Una es el no poder editar por personas que no están registradas en el sistema. Y dos, eh, no permitir registros automatizados, es decir que si una persona se quiere registrar, no le deja una nueva persona. Se... Eso supongo que se puede hacer muy fácilmente por parte de administración, para que personas que nosotros conozcamos y que sepamos que quieren trabajar, pues se puedan registrar. Bueno, ¿algún argumento o algo que habéis en contra de esto? Yo lo apoyo, pero desde luego en contra es la imagen, porque si una persona llega a una wiki que se sabe que es una tecnología de colaboración y está bloqueada, pues habría que poner una buena explicación de decir que nosotros no estamos usando la tecnología wiki de una forma abierta porque no queremos supervisar el contenido no tenemos gente que lo supervise y que solamente se hace por miembros conocidos del proyecto y que para otras eh, aportaciones está el poro etcétera etcétera o sea que nosotros somos abiertos simplemente que ese sistema no está hecho para colaboración pública Sí, estaría poner una, una buena explicación de por qué tenemos una herramienta que no está cerrada por defecto, que no está abierta por defecto, verdad. es? Eh, es que en ello, quiero decir, eh, las contestopedias son así, son cerradas por defecto. En sus contextos eh, la justificación es la misma y es que el, el movimiento es quien, quien tiene los entendimientos y por tanto mm, no puede permitir que cualquier usuario eh, que tenga otra visión se, pertenezca a otro movimiento, a otro partido, a otra historia, mm, quiera discutir porque mm, digamos que no es, no es el, el objetivo el objetivo de la contestación es dar el, el la, la, la perspectiva de un entendimiento en un contexto y en ese sentido estaba en ello Tengo, o sea, lo tenía en cuenta antes de que tratáramos el tema pondré cuanto antes en la portada eh, la justificación de que esté cerrada y, y lo que haga falta ok eh... No sé, yo... Mi punto de vista... Es que, eh, en fin... Eh, yo desde luego... Sería el primero que pondría el grito en el cielo... Si un, un reconocido activista... O sea, no alguien... Que directamente entra de fuera... Que no sabemos de qué va... Pues se le negara el acceso a la wiki... Pero... Eh, el caso es que... Para empezar... Eh, a la wiki en principio se supone que quien va a hablar del MZ de la economía basada en recursos pues en principio gente ya con, con cierto conocimiento con cierto contacto con el movimiento y no hay que negar el acceso a nadie pero en vista de de eso del riesgo de, del troleo o, o también el problema del spam yo en principio eh, no lo veo mal Otra idea que se me ocurre es intentar quitar el concepto de wiki que la gente vea. Web? La persona que conoce la tecnología wiki puede reconocer que es una wiki, pero no hace falta presentarlo como una wiki, sino como páginas web del movimiento. No sé si comprendéis el concepto, no decir esta es una wiki que hemos restringido, sino estas son páginas web para no tener que, no sé, forzar una imagen que se pueda considerar negativa. En lugar de eso, simplemente decir, bueno, estas páginas son estáticas. Para los usuarios de fuera, esto es información que queremos publicar, como un blog o, o similar. Sí, yo se había pensado algo así para comentar, pero me imagino que estamos en reunión y lo comentaré después. Pero está directamente relacionado con la, con la web, mezclar tecnología web y wiki, a ver qué posibilidades hay con ese tema. Bien, ¿no bueno entonces, eh, perdón, eh, no sé, ponemos votos y tal de qué nos parece, en, qué nos parece bloquearlo. No he entendido. Pues, no sé, se ha dado por consenso aprobado el bloqueo, de, sí. el bloqueo de estas funcionalidades en la wiki. Bueno, votar, perdón, eh, es lo que estaba diciendo. Se ha llegado a un consenso yo no, ya sabéis que estoy a favor que pueblo, sí, que lo pidió eh, a ver pregunta es alguien se opone si nadie se opone pues queda eh, aprobado estupendo pues más vale eh, lo siguiente un foro anónimo eh, se ha planteado pues, eh, que no aparezca digamos, la información de los usuarios que postean los mensajes eh, es decir, si alguien postea algo, pues, no aparece su nombre, no aparece su nick eh, de esta manera pues, eh, pretende, eh, por lo que he leído, eliminar el, el, los problemas de ego en las discusiones, eh, básicamente Yo no concibo la idea, algo no entiendo. Eh, ¿Cómo se identifican los usuarios entonces? Pues, por lo que se comenta, solo los administradores del foro, eh, como he puesto en la línea 64, conocerían la información de quién ha posteado según qué mensaje. Perdón, Icabot, ¿sabes si esto se puede realizar técnicamente? O sea, si existe esa capacidad... En, directamente en el sistema. Eh, vive Libre eh, está estudiando el tema y según él eh, lo ve bastante viable. Veremos en concreto eh, cómo le resultan los experimentos que, que realice al respecto, pero en principio lo ve bastante viable. Bueno, eh, ¿argumentos a favor, aparte a del tema de la eliminación del ego en las discusiones? Hombre, yo creo que solo por eso ya vale la pena. Por lo menos intentarlo. Totalmente de acuerdo. No hace, me voy a que hagan falta más eh, motivos. A priori me, me gusta la idea. Bueno, yo... Eh... Sabes, qué... Adelante. Adelante. ¿sí? si luego vemos que no nos convence o que hay problemas siempre vol podemos volver atrás bueno, yo pongo he puesto ahí algunos argumentos posibles argumentos en contra eh, cierto posible incentivo al troleo podría ser, lo digo porque en algún que otro foro en el que bueno, existe esto del anonimato Suele haber, una, a veces es un... De hecho, se considera incluso un arte, el troleo. Eh, claro, ahí tendrían que estar los administradores al tanto de que, por ejemplo, no llegue uno y eh, llegue hasta el punto de eh, discutir consigo mismo aprovechando el anonimato. Bueno. Eh, otra posibilidad, eh, pues eso la... Eh, Otra, otra posi otro posible argumento en contra es que se establece una especie de jerarquía de información donde, claro, eh, los usuarios normales no van a saber quién postea los mensajes, pero los administradores sí. Eh, en especial, pues eso, si pues, sí, existen reportes, problemas en una, en una discusión y tal. Eh, otra cosa, en cierto modo, eh, pues me parece que perjudica un poco al tema de la meritocracia en el sentido de que bueno eh, es bueno que bueno no voy a decir que es bueno voy a decir eh, una posi un posible argumento es que eh, es bueno eh, que la gente sepa cuál es, eh, o sea los usuarios que visitan regularmente el foro cuál es la, ha sido la, el editorial de conducta de un determinado usuario eh, y luego aparte la la contribución en cantidad y calidad al trabajo eh, también se alguien está comentando que complica la comprensión de la conversación la comprensión de la conversación al no saber a quién contesta si haría falta citar al usuario al que se contesta mucho más y tener más cuidado Pero, eh, ...pero piensa que no eh, sabes a quién tienes que citar... ...bueno... Eh, eh, ...como tú... ...bueno... Eh, eh, no eh, es que esto el, ...eso último, que es un comentario sobre la persona que lo ha escrito... ...que no ha puesto su... ...no pasa nada... ...bueno, eh, pondría como argumento a favor... Eh, ...un poco contestando a eso... Eh, eh, que Alguien ha dicho que no importa eh, quién diga algo, sino lo que dice. Sí, eh, lo que me gustaría explicar es que muchas veces dentro de un hilo se crean eh, varias conversaciones en paralelo, entonces a veces eh, le puedes decir a alguien, oye, mira, lo que has dicho, tal. Eh, Entonces habría que tener más cuidado de decir, la persona o quien haya dicho esta frase, y le contesto esto, simplemente que aumenta la complicación de entender el flujo de las conversaciones dentro de los hilos. Pero no lo veo como algo, no lo veo como algo eh, a ver, negativo en un sentido moral, ético o algo así. Simplemente lo veo como una complicación eh, técnica, digamos que hace falta tener mucho más cuidado para que la gente se entere de qué se, a qué se está contestando. Eh, adelante, Ruth. A ver, eh, yo en, claro, en un principio no lo había pensado, pero ahora que lo comentas, es verdad que puede provocar cierto troleo. Eh, yo soy habitual usuario participante de una red, bueno, una red, una, una especie de comunidad. Eh, ...en Internet en la que existe la posibilidad de postear eh, de forma anónima... ...no voy a decir el nombre para no hacer publicidad de nada... ...pero el caso que, que eso provoca varios problemas... ...muchos problemas, diría yo, de troleo... ...la posibilidad de que se pueda postear eh, como usuario anónimo... ...no sé, claro, lo que pasa es que en esta página... Se mezclan usuarios anónimos con usuarios que sí que tienen su nombre de usuario y todo. Entonces, eh, igual es lo mismo. Eh, aparte, en esta página también un problema que hay es que se pretende que se, que se automodere. Es decir, hay un sistema de moderación automático en el que son los propios usuarios los que votan positivos o negativos los comentarios... Y ese, fun y ese sistema de automoderación basado en. O sea, cuando está basado en usuarios, más o menos funciona. Pero con los, con los que son anónimos, no funciona en absoluto y trolean todo lo que quieren. Eh, nuestro foro es diferente, el funcionamiento es diferente. No tenemos una moderación automática y tal, sino que tenemos moderación, digamos, manual, que es más. Mmm, yo creo que es mucho más fiable. Eh, porque la moderación automática muchas pues veces es la gente vota, no vota, eh, digamos, o sea, no, no hace moderación de comentarios eh, basándose en criterios racionales y lógicos, sino que lo hace basándose en, en, en sentimientos y en cosas muy, muy parciales, ¿no? Como que esta persona está de acuerdo conmigo. Aunque diga una tontería, por pues simple hecho de que una persona esté de acuerdo conmigo, muchas veces se le vota a favor y cosas así. Entonces, no funciona demasiado bien esa moderación automática. Eh, bueno, me estoy liando, perdón. Ruth, una pregunta. En, en esa web, en ese foro, ¿una persona no registrada puede, puede aportar información? Porque yo creo que lo que se propone aquí es que una persona registrada pueda eh, escribir y si eh, no aparezca el nombre, pero si se detecta que esa persona trolea, un moderador, un administrador puede bloquearle y tiene que volver a registrarse, entonces eh, bueno, eh, se evita que la gente trolee en ese sentido y por el otro, bueno, pues sí, pueden poner cualquier burrada o pueden eh, hablar más abiertamente sin perder, como diríamos, karma, ¿no? Eh, había pedido la palabra autopiel Gracias. Eh, a ver, yo quería comentar algo que escuché cuando estuve en Madrid con Ardible y Gram. Estos dos compañeros defendían que lo mejor de momento es eh, centrarnos en, en la calle y quitarle peso al foro. Eh, Darle fuerza a otras herramientas de comunicación si es que las necesitamos pero no hacerle no darle no sé cómo explicar a ver quitarle seriedad y, y hierro al foro poner un cartel de las opiniones aquí no aquí volcadas no necesariamente son compartidas por el movimiento o por sus integrantes y, y olvidarnos de digamos, de invertir tantos recursos en, en el foro su mantenimiento moderación etc Y por otra parte, o sea, a mí esa idea me interesó, me pareció adecuada eh, para centrar los esfuerzos en lo que realmente nos interesa, que es el trabajo de calle y la infraestructura de Internet nacional, en este caso el foro, quitarle relevancia, ¿no? quitarle eh, los, eh, la parte negativa que nos hace... Que, perder energía o recursos o tiempo y por otra parte yo quería saber cuál es lo que a, eh, en general os parece un problema porque si eh, estamos hablando de coger el foro y, y hacerle un cambio para que las personas no tengan seudónimos eh, es porque queremos minimizar el ego pero eh, ese es el único problema que tenemos con el foro quiero decir, no hay problemas más graves Bueno, eh, este tema de quitar protagonismo al foro eh, lo habíamos puesto después. Eh, eh, sobre esto del de, mm, el anonimato, eh, a mí yo reconozco que me ha cogido bastante de sorpresa, eh, por eso porque conocía ya ciertos foros y veía los que era el anonimato y en fin eh, cierto riesgo, pero bueno yo había pensado más bien lo dejo como reflexión yo estaba pensando más bien incluso en un, en un karma de hecho para mí yo reconozco que lo ideal sería en algún momento que tuviéramos la madurez suficiente para tener algo que funcionara un poco como ciertas herramientas que se automoderan pero no a través de eh, a ver que se explique bien eh, a través del karma es decir no cualquiera puede moderar eh, sino que en función del karma del usuario eh, eh, tiene posibilidad de moderar un karma que por supuesto no es eh, no es constante sino que pues eso que varía en función de pues eso eh, yo, yo pondría un karma si fuera posible técnicamente en función de pues eso, la contribución eh, como miembro, como activista, no como, digamos, pues eso, como alguien que llega y dice hola, aquí estoy, eh, y también en función, por supuesto, de la conducta, del historial de conducta, para, precisamente para a que aquí eh, pues eso, la moderación. Pero bueno, actualmente eso no es, no es posible técnicamente hasta donde yo sé. Alguien más había pedido palabra. Bueno, yo, yo, nadie hablar. Quería comentar para terminar de lo que dije antes, que me estaba liando. Que a pesar de mmm, los posibles problemas de troleo, me gustaría que lo intentáramos. A ver qué pasa. Y, y dado que podemos volver a volver atrás, mmm, no lo veo peligroso intentarlo. De todas formas, quiero que sepas que todos te vamos a conocer cuando publiques en el foro porque eh, tienes una forma característica de contestar. Pero bueno, sí, eh, creo que es interesante intentarlo. Bueno, si no pide nadie, uy jubiloso, uy jubiloso, no sabes tú lo que se puede hacer en un foro con el anonimato. Hay mucha creatividad. Eh, bueno, a, eh, ¿a esto se opone alguien a lo del foro anónimo? Al menos aprobarlo un tiempo y después eh, volvemos a evaluar. Bueno, pues eh, yo propongo eso, eh, no un sí abierto, sino eso. Un sí, vamos a aprobarlo un tiempo y después eh, evaluamos cuál ha sido el resultado. ¿Alguien se opone a que pongamos eso en el pad? Bien. Vale, lo he escrito ahí el, el hecho de que bueno, se, después se evaluará, después de un tiempo. Eh, el siguiente punto eh, sería... Eh, Digamos eh, lo que comentado antes Fonsi de eh, quitar eh, protagonismo al foro y dárselo eh, a otras herramientas. Eh, ahí eh, aparecen varios argumentos a favor y en contra. Eh, ¿Argumentos a favor? ¿Alguien quiere empezar? Hombre, eh, sí me gustaría dejar claro que Atrium hace cosas que el foro no hace. Eh, permite tener una wiki, un, un Twitter. Uh, un blog y bueno otras herramientas calendarios todo muy accesible fácil eh, además por proyecto en este sentido pues serían como hilos del foro que permanecen mucho tiempo eh, para gestionar un trabajo entonces me parece interesante eh, lo que pasa que el hecho de que pueda hacer cosas que el foro no hace no quita que el foro siga funcionando o sea que yo a favor a favor solo veo que el atrium eh, aporta cosas que el foro no puede hacer más argumentos a favor bueno yo eh, primero decir que me parece interesante que todo aquel que quiera utilizar una plataforma de eh, gestión de proyectos eh, lo haga, eh, en el pasado se ha hecho eh, en un atrium bueno, lo de la, aquel atrium eh, resultó bueno, ya hablaremos Por ejemplo, con el, el Grupo Juárez, recuerdo que tuve muy buenas sensaciones, inclusive un pequeño proyecto. No obstante, ahí he puesto una serie de argumentos eh, en contra. Eh, en primer lugar, eh, se ha estado usando eh, el foro eh, para proyectos. Eh, como, por ejemplo, pues, eh, en su momento eh, comentó el. Bueno, el libre Libre eh, fue poniendo actualizando eh, el proyecto de la web de Joomla en un hilo del foro eh, también recuerdo que se se utilizó para para mientras estuvo vivo a la organización del del Media Festival eh, y también se utilizó la wiki, por cierto, combinado los dos. Eh, en fin, para existiera cierta comunicación más fluida, se utilizaba el foro y digamos que lo que era el trabajo final se iba eh, poniendo en la, en la wiki. Primero se hizo un pad y luego lo del pad se trasladó, se trasladó a la wiki. En segundo lugar, eh, eh, en contra, pues eh, se ha estado publicando también una gran cantidad de material de difusión ya, eh, de artículos, etc. Y veis un link, bueno, no, eh, veis eh, cinco links con cinco ejemplos de los que se ha ido poniendo un montón de, de información que utilizamos para, para hacer difusión eh, el foro también es una herramienta en tercer lugar, el foro también es una herramienta de trabajo, se puede, se puede utilizar como tal el LTI, eh que tiene cientos de colaboradores es un, una inmensa vaca eh, perdón por la metáfora eh, pues eh, lo utiliza un foro y gestiona un foro eh, además eh, el foro claro la evidencia, eh, es evidente que tiene una utilidad como comunicación eh, de hecho me remito al precedente de cuando el foro estuvo cerrado eh, hubo que crear eh, una lista de correo en su momento luego bueno la lista de correo pues eh, es, ha dejado el protagonismo al foro otra vez eh, ahí ves el enlace por cierto del, del equipo del foro eh, inmenso foro del, del equipo lingüístico eh, además bueno en cuarto lugar además por eh, está por ver la funcionalidad real de atrium eh, que más que otra cosa pues como digo es una gestor de proyectos está sobre todo para gestión de proyectos en quinto lugar Atrium requiere escribir a, a mano código para todo la experiencia que yo he tenido en Atrium ha sido esa, incluso para hacer un punto y aparte, recuerdo que tenía que ponerle un, no sé qué comando break o no sé cuál otro en sexto lugar, Atrium no requiere no permite a los usuarios normales editar sus propios proyectos eh, en el foro y la wiki, hasta ahora sí eh, en séptimo lugar, eh, el presidente de la casi nula participación en el anterior Atrium hasta que finalmente dejó de funcionar. En octavo lugar, eh, el presidente de cuando se instaló el Grupo Ware no se planteó seriamente tener que dejar eh, la herramienta de comunicación del foro. En eh, noveno eh, lugar, eh, dado el estado de desarrollo del MZ. Eh, en España eh, está por ver que la plataforma de gestión de proyectos pues, sea necesaria por ahora de todas maneras como digo eh, si alguien tiene un proyecto es eh, precisamente lo que está más necesitado de proyectos eh, gordos digo eh, diez, eh, bueno pensar que cerrar el foro bueno, recuerdo que en algún momento eh, hubo gente que dice bueno, esto del foro vaya rollo tener que moderar eh, entonces pues pensaron que cerrando el foro y trasladando a otro sitio trasladando a otro sitio pues eh, se acabaría la necesidad de moderar y francamente me parece ingenuo pensar eso porque tenemos ejemplos en Colombia en el atrium de Colombia el, lo que se ha comentado de ataques en la wiki eh, entonces pues como la la la la analogía, la metáfora que hago es que un organismo sin defensas es un organismo muerto y siempre va a tener que existir cierta moderación Entonces, eh, eso que decía de ir cambiando a, a otras herramientas ¿se refería a cerrar el foro? Existían distintas sensibilidades desde aquellos que querían cerrar el foro eh, a otros que querían dar más protagonismo a las herramientas yo desde luego eh, pienso que está muy bien tener esas herramientas lo del proyecto, pues eso, pues si por ejemplo de hecho hay alguna, alguna propuesta de vez en cuando de algún gran proyecto aunque luego la gente como sabemos desaparece estaría muy bien que utiliciera sí, una herramienta cristiano. una herramienta específica para, para proyectos, estaría muy bien yo, yo no, a mí no me parece mal eh, utilizar la wiki, me encantaría meterle mano a la wiki eh, la verdad es que también reconozco que personalmente cuando se cayó la wiki, el servidor y todo y el trabajo que se había hecho se fue a tomar por saco, me tomé un tiempo eh, a, para, digamos para esperar a que aquello se estabilizara eh, y bueno, sí, hay que darle, hay que darle una actualización, un a la wiki eh, Pero vamos, que el foro sigue, yo lo sigo viendo claramente necesario. La prueba es que cuando no había foro hubo que abrir una lista de correo. De todas formas, ese último comentario no es lógico. Cuando no había foro, no había Atrium, creo que no había ni wiki, y no había nada. Entonces, eh, claro, eh, el hecho de que exista Atrium no quiere decir que se tenga que quitar el foro. Pero tampoco se ha probado si con Atrium, eh, involucrando a la gente, el foro se queda en poca cosa. Yo creo que sí, seguiría siendo interesante para comunicación con el público, con gente que no pertenece al movimiento y que quiere aportar algo, preguntar. Mm, yo como herramienta de comunicación, claramente el foro, es que, como digo, Atrium es más que nada una herramienta para gestionar proyectos. Lo que pasa es que nosotros realmente, proyectos por proyectos, creo que no estamos desarrollando, por lo menos no que puedan sacar mucho partido de Atrium en este momento. Quizá algún trabajo a largo plazo de publicación o de gestión de algunas reuniones, de un, eh, un festival, podría ser un caso ideal para Atrium. Pero cuando se está trabajando en un PAN eh, a través de TeamSpeak, lo normal es eh, trabajar rápido y, y tienes que una herramienta ideal para eso, ¿no? oye mira no esto no, vamos a hacerlo todo, bien, eh, interacción rápida y para para otro tipo de trabajos o a muy largo plazo pues a lo mejor la gente bueno ahora mismo creo que no se están haciendo, eh, quizá las baterías de Edison, algún otro proyecto de investigación y desarrollo El plantearse bueno, Algunas cosas a largo plazo Creo que Atrium sería ideal, ideal para eso Y creo que los hilos del foro No son convenientes para eso Hombre, bien gestionado Si sí se puede utilizar para eso Como digo, eh, ahí tienes el ejemplo Del LTI que, que sí que lo hace eh, Porque los, los hilos Digamos, o sea, los hilos no están ahí De forma O sea, tú puedes coger los hilos Pegar mensajes Editar mensajes el propio usuario que haya iniciado el eh, pues eso, que haya creado su proyecto haya puesto ahí su mensaje puede actualizarlo puede, puede editar su mensaje sin tener que pedir permisos especiales en ese sentido mm -hmm. sí eh, sí, y Cabot, eh, se puede hacer, igual que se puede coordinar un proyecto a través de correo electrónico, pero por lo que yo he visto a Atrium para proyectos es interesante. Otra cosa es que la inercia eh, haga que la gente pues, bueno, no quiera aprenderlo, no quiera mirarlo y no se use al final, que yo creo que es lo que va a pasar. Pero creo que es interesante, eh, creo que sí que podríamos sacarle partido si tenemos proyectos a largo plazo, pues más de una semana, unos meses, porque sí se, se gestiona la información mejor allí. Bueno, yo mi experiencia trabajando últimamente, eh, por ejemplo, en algo que se ha trabajado mucho últimamente ha sido en, eh, en crear material de difusión, artículos, material gráfico y demás para, para difundir en redes sociales, que es pues, el, el coste-beneficio que es muy favorable, tiene una difusión muy grande para, para la comunicación. Y bueno, ahí. Eh, mi experiencia es que el foro pues está bien para por ejemplo lo he utilizado para ir poniendo las imágenes eh, que vamos poniendo eh, que vamos haciendo lo, lo vamos poniendo por ejemplo cuando hago una nueva imagen pues la, la edito el mensaje y, y pongo pues eso la imagen en, en el o bien en ese mensaje o bien en un hilo en un mensaje posterior para no alargar mucho ese mensaje y bueno se mantiene bastante ordenado eh, y los artículos ni siquiera el follow porque reconozco que la verdad es que el, el juego que te que te da el eh, que te da mm, eh, un pad o sea bien organizado eficientemente o sea es que pff, te da una simplicidad y una eficiencia grande eh, porque directamente llegas, eh, entras, eh, no tienes que loguearte, eh, te encuentras las instrucciones al principio del pan, eh, si quieres eh, encontrar un artículo o ver si se ha publicado, no tienes más que escribir alguna palabra en el navegador, el, eh, te vas a editar, buscar en el navegador y ahí encuentras eh, el artículo, o sea, no tienes que ir poniendo tags, etiquetas, ni e, -book, e, -book, e -book, perdón, ir buscando un, un hilo o un enlace, o, sino directamente de lo encuentra y, eh, curiosamente, algo tan sencillo y tan interactivo como, como un PAD me ha, me ha resultado muy útil. Eh, muy bien, pues no, en principio esto creo que por consenso no se hace. Si alguien tiene... Eh, o sea, está en contra de que se eche atrás esta iniciativa, esta propuesta pues que lo comente Yo creo que eh, todavía tiene que madurar la experiencia con Atrium mm, y, y habrá que ver hasta qué punto la gente se anima porque la, la anterior vez fue bastante deprimente era dos gatos en, en Atrium intentando que la gente se animara pero bueno, nada no. Eh, y ver después hasta qué punto podemos seguir avanzando pero ahora mismo yo no veo la cosa mm, o sea yo animaría a la gente a que siga utilizando a que utilice pues eso la Atrium como herramienta de, de esto de para hacer sus proyectos mm, y yo animaría a utilizar a seguir utilizando el foro para comunicación es que como toda herramienta pues depende de cómo la utilices pues eh, tienes que administrarla, tienes que moderarla, tienes que utilizarla responsablemente. De toda, Atrium, el foro, cualquier cosa. Muy bien, entonces eh, no hay ningún punto más. Eh, ¿Queda algo por comentar o alguien eh, tiene algo más que, que añadir? A mí me gustaría hablar, pero cuando tenga mejor estructurado el tema sobre las reuniones, porque yo no sé si hemos hablado de ello a nivel asambleario, a nivel, como se dice, de tomar decisiones. Eh, me gustaría pues que consensuáramos eh, qué motivos o todo lo que pueda tener que ver directamente con el tema. Porque esto con el objeto de que sean más fácil convocarlas, eh, que la persona interesada sepa dónde tiene que acudir para añadir puntos y cualquier eh, característica que sea lo más eh, fácil de, de hacer y de, de llevar a cabo para, para el beneficio del movimiento. Dice Paco texto que para eso se convoca en el foro y se pone en paz. Pero creo que es insuficiente, porque, y por eso digo que a lo mejor no es el momento de, de hablarlo y yo tendría las cosas más claras cuando supiera todas vuestras opiniones. Pero eso, me gustaría que habláramos del tema, porque creo que es un tema que, aunque cada uno tenemos una idea, todavía no se ha eh, consensuado nada al respecto? No, eh, es muy sencillo, o sea, hasta ahora siempre se ha hecho de la misma manera: se hacía la convocatoria, eh, se acompañaba al mensaje de convocatoria, un pad, eh, con el orden de la reunión, eh, a veces se introduce un doodle eh, si hay que decidir eh, la fecha. Y bueno, esto se publica en el foro e incluso en los últimos tiempos se, se ha estado haciendo incluso en Facebook. Y no recuerdo cuándo no se ha hecho así. Vamos, desde que yo estoy en el movimiento, tampoco hace tanto tiempo, eh, yo lo he visto hacerlo así. Sí, pero a él me refiero, es que ya entramos en carne y es lo que no quería, eh, yo me refiero, por ejemplo, a temas que requieran pues, que hagamos deberes, que nos informemos previamente, ¿no? Eh, si hacemos hemos hecho varias reuniones me acuerdo de la de la primera hispana y, y de la segunda o tercera de los acuerdos básicos también en la que vino gente nueva que además con no demasiado interés y, y qué es lo que aprendimos pues que ese tipo de eh, de personas retrasan el trabajo Entonces, eh, para evitar ese tipo de cosas... Quiero decir, el mundo de las reuniones es un, es un mundo del que se puede escribir un, y, y seguramente habrá libros enteros. Entonces, lo que quiero decir es que nos apliquemos lo que más nos convenga de todo lo que ya se ha dicho y no simplifiquemos. Porque sí, yo también podría hacer una simplificación parecida a la que ChicaBot, pero creo que no nos conviene. Quiero decir... Eh, Ahora mismo tampoco estoy seguro de que sea a lo mejor eh, hacer eh, como, como antes había... O, ...o como yo entiendo que antes había eh, reuniones un domingo sí y un domingo no... ...porque a lo mejor eh, no había gente suficiente o no había temas eh, suficientes... O, ...o no se presentaba la gente directamente o lo que fuera... ...pero pues eso, considero que hay un, un abanico de pequeños y medianos y grandes temas... ...que sería interesante que los tratáramos... ...pero ya es tarde... ...y a mí me interesa... ...pero eh, yo ahora mismo no tengo energía... Para, ...para tratar todo esto... ...yo creo que esto... ...es un problema más que nada... ...de falta de, de interés... ...realmente porque... ...a veces se ha hecho... ...incluso eh, mensajes en el momento... ...a través de Facebook... Eh, ...a través de listas de correo de distintos equipos... ...venga que... ...por si no os acordáis, tenemos la reunión... Eh, ...también es conveniente... ...siempre lo digo, hacer los deberes... ...hay que hacer los deberes... Eh, eh, ...tanto en el hilo del, de la convocatoria... ...como en el parte de la convocatoria... ...se pueden ir añadiendo puntos... ...e ir discutiendo previamente... Entonces, eh, ...a mí me parece una pena... Sí, que, que, ...que la gente no haga los deberes está bien que, que los temas se maduren precisamente, eso lo he comentado hace poco que es muy conveniente que antes la gente eh, no todo el mundo tiene tiempo de estar en TeamSpeak o hacer un chat en tiempo real entonces eh, lo suyo es discutirlo eh, por texto eh, los temas madurarlos, ver los pros y los contras y así se, no se llega a, a una reunión en fin, como fui un poco despistado Bueno, por mí podemos mirar ya la, la reunión yo no tengo más temas particulares Bueno, si no hay alguna otra cosa eh, gracias a los compañeros que han asistido a la reunión y si estás escuchando este tostón, también muchas gracias así que eh, nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima hasta luego